Claro que sí, pero queremos aclararle, eh, si bien está convocando el comité cívico, todos, no están pensando el perjuicio que nos generaría. si Solamente el gobierno municipal, así nosotros para recaudar, por ejemplo, el tema de recaudación para para concluir las obras que tenemos pendiente nos estarían perjudicando casi 300 mil bolivianos. Por día tendríamos que recaudar, tendríamos que recaudar, pero este esparos feriados todo lo demás perjudica no llegamos a la meta de recaudación después no cumplimos con las obras y nos critican entonces eh, creemos que debe ponerse también la camiseta del pueblo el comité cívico no convocarlo más cuando quiere ¿no? aquí en este momento perjudica no solamente la administración del gobierno municipal sino perjudica la zafra perjudica la industria perjudica en realidad todo. ¿Ya? por política no podemos perjudicar a otros entonces imagínense si en Montero solamente se perjudica con este movimiento como será a nivel de Santa Cruz cómo será a nivel de Bolivia entonces yo creo que detrás de todo esto está primero la economía, la estabilidad eh, del pueblo la estabilidad económica del país y bueno el movimiento que tiene que circular porque hay gente que tiene emprendimiento propio que no vive de la política, que no vive de, de, de instituciones públicas, necesitan generar el movimiento económico. Entonces por ello vamos a trabajar normalmente y pedimos que aquellos compañeros, están en su pleno derecho de, de hacer paro y todo, pero que respeten también a los que queremos trabajar en estos días.